churros, abducción. Despiertos niños habréis de soñar El gran volver de las brujas Que urden con poción la merienda Bajo manteles del verano. Mmm, qué delicias churros en calor Cilíndricos caminitos crujientes Bañados con cacao en torrente Con celo, mascados a su fin. Dorados manjares que se revelan Como faros se agigantan Y a suicidas niñas engullen con finos labios de dulzor dormidos niños habréis de mirar el gran marchar de las brujas que vuelan a sus cuevas en Plutón las cocinadas naves placentas el carrusel de los neuróticos animales bien la abeja perpleja festeja grande madeja de piel tu oreja Bellos erizos mellizos de sangre Te peinan postizos los rizos Vampiros Gran elegante con botas andante Ríe el muy elefante farsante Cruel desmenuza la ágil lechuza Toda gentuza que viste de gamuza Vuelan ballenas de penas rellenas Nubes amenas de suaves arenas Rica vainilla su faz Traga que brilla la rica puchilla ¡Cuidado, Winona, los cometas! Los pasteles del miedo preluden a blanca princesa Winona llorando del trauma de muerte que blandos cometas despojen su roja adulta llovizna de vida asexuada y lirios en joven valiente el reino. cual trono desierto la niña chillido que velas despluman con ego airado a boca! Profundo aliento sus ojos Las tumbas de secos recuerdos de hambre en seno materno reabren y firmes se alfan, lanzando sus flechas de furia al cielo de todos cometas, que pronto escurren su vuelo, heridos venganza jurando, y así el reino se salva, volviendo turquesa la calma.